El comandante de la primavera, canción de Julián Marchante, podemos decir un hit o al menos la intención de la mar en coche es transformarlo en、bien. eso. ¿Cómo anda, Marchante? Bien, Diego, vos. Bien, bien, perfectamente.、Diego. Usted sabe que trae un hit en sus manos. Bueno, ojalá、canción. que eso sea verdad porque está bueno. Bueno, que se convierta finalmente en un hit para finalmente poder vivir de lo que uno hace feliz. Marchante, ¿usted recuerda lo que ocurrió la última vez que fuimos a la Casa del Árbol, lugar que será sede de un hermoso evento este sábado a las 9 de la noche?、Lo、cuando、recuerdo. usted comparta sus canciones junto a Diego Rosberg de Cuatro pesos de propina, debutando en Buenos Aires como solista con sus canciones ahí a pura guitarra. Y aparte me han invitado a mí para hacer de separador en términos、eh, sí, radiofónicos. Claro, y, no, y además para cuidar el tema del vínculo entre nosotros, que es un poco tenso.、Ajá. Vos serías el cable de tierra, pero. Para que no nos peleemos, por lo menos antes de, de los shows. ¿tú? No sabía que tenía un fin terapéutico ahí. Sí, sí, sí, los dos te queremos. No así pasa tanto entre nosotros que no nos queremos tanto. Muy bien, haré lo posible entonces para intermediar entre ustedes. Pero el asunto es que la última vez que fuimos a la Casa del Árbol, no sé si usted lo recuerda, que tocaba usted y tocaba Milongas Extremas. Cierto, lo recuerdo. Y usted estaba también. Y en la biblioteca, apenas usted ingresó,、ah. dijo su nombre y alguien le dijo: Yo lo escuché en la tribu. Jajaja. <risa> se acuerda de ese momento no? s í sí, me acuerdo de ese momento、eh, debo algo、Acá、no no no para nada.、Ah, bueno. para nada Para、no, nada,、no. simplemente recordar ese momento sí, grato y vos estabas ahí justo y、pasando. que en algún momento que necesitemos algo sabemos yo, que contamos yo con tengo vos la, no sé yo tengo la teoría de que de que vos este bueno que esa chica era contratada por vos porque justo entrabas vos y a yo y te escuché en la tribu y e r a como casi una escena armada ¿verdad? el acting Pero, salió bien n o yo entré Entonces, a los días siguientes pensé que. Vas e s t a b a s recién llegado, me parece.、Eh, un poco inocente, conservaba mi inocencia oriental, cosa que ya perdí por completo. Ya estás、eh? completamente deportenizado、sí. y se、sí. das cuenta que sí, te hicimos、sí. una trampa. Mis amigos en Uruguay me dicen: Estás, re, estás muy chabón, me d i c e Igual acá algunas personas todavía me dicen:、eh, Que uruguayo que sos y comentarios por el estilo. Muy bien, a mí me gusta, Marchante, que usted viene exagerando de lo lindo. Esto sí, es parte sí, ¿no? es de su carrera musical.、Cierto. Primero se denominó como el gran marchante, lo sí, cual era una exageración. Me,、eh, total, y me gusta jugar mucho. Es el Que tengo yo, nunca dejé de jugar. Luego se quitó el Gran, que fue una decisión fuerte. Acertada. Algunos no estábamos de acuerdo con la muerte del Gran. Lo tuve que matar. Pero me gusta que ahora está titulando estos eventos ¿no? que usted organiza aquí con amigos del otro lado del río y demás como eventos internacionales. De hecho, lo son. y Lo son. A ver, hay un muchacho que viene de otro país para participar del evento. Está vos, que sos argentino, y yo que. Soy uruguayo, pero ya también pero he venido de otros países en otra ocasión también. Así que es bastante internacional, no, m b r Así que no, no está muy bien. Seguro algún colombiano amigo mío, porque tengo varios amigos colombianos que se acerca a la zona y esto ya se convierte en una cosa este, como que se dice, como, totalmente como bolita transnacional, de la mano del、sí, m i n i d a v o s que está ocurriendo. ¿no? Además, es como está a la par. f u e un poco planeado así como fechas. Este, Eh, al mismo tiempo. ¿cómo? Si algún inversor extranjero que anda por acá en el Minerabo participando、eh, junto a Macri tiene la noche libre del sábado. Que venga, que venga y vemos cómo nos pega a nosotros, cómo reaccionamos, amiga, que vaya avanzando la, la noche, la bebida en algunos casos. Por supuesto. Cómo nos、eh, relacionamos con ellos, a ver. Vamos a contar entonces la situación completa. Este sábado en la casa del árbol, Fitzroy 2487, Julián Marchante, Diego Rosberg de 4 pesos de propina presentando sus canciones. Me han invitado a mí como separador terapéutico. Entre uno y otro, y todo esto viene a colación de que los cuatro pesos, además, están tocando esta noche en el v o r t e r i x Diego,、sí. mañana hace como la resaca de los pesos、claro. y se muestra como un poco más desnudo también. Va a ser una linda. Ojalá que no se muestre muy desnudo, no del todo, no, del todo, no le、sí. cuesta mucho salir el c a l z o n e s De hecho, yo lo, como bien este, estábamos charlando el, el otro día, yo digo, lo conozco hace más de 10 años. De hecho, cuando lo conocí, habían anécdotas varias que habían sucedido hace pocos días y cosas que fueron sucediendo los días siguientes que, en, aquel, en algunos veranos de, de Uruguay. hablando de hace más de 10 años atrás de bueno、eh, gente mojada con p i s de otras personas no, y, bueno,、no. y bueno éramos tan locos y jóvenes eso pasa en balizas digo tenía un poco más de, no no tenía pelo ya digo n o、no. no. sí, un poquito tenía pero pero éramos más jóvenes todo eso pasa en balizas pasa pasaba Ahora ya estamos todos mucho más tranquilos, mucho más a tierra. Bien, perfecto. Así que los cuatro pesos hoy en v o r t e r i x pero el sábado la posibilidad entonces de ver a Julián Marchante y a Diego Rosberg. Más allá de los chistes del pis que hay entre、sí. ustedes y todo eso, ¿cómo es su vínculo desde lo creativo, desde lo musical? Y no, hablando、eh, un poquito en serio, dentro de lo que se puede,、eh, dentro de lo creativo, mirá, fue muy loco, nos cruzamos.、Eh, yo en Montevideo te di una banda hace muchos años llamada Los Roques, con amigos que hoy son parte de Milongas Extremas también. Este, de la banda que hablamos antes, este, y, a Diego, y con Diego nos cruzamos, nos cruzamos con cuatro pesos, con la banda que yo tenía en ese momento, que teníamos, y nos conocimos ahí. Yo a Diego personalmente lo quiero mucho, y aparte de quererlo mucho, antes de quererlo mucho lo he admirado o o c m como cancionero, como hombre de la canción, cosa que yo también me siento, y, y nada, y, y tuvimos ciertos rituales que sucedían una vez cada un año o un par de veces al año, donde nos juntábamos y intercambiábamos canciones, las, las últimas hechas en el. En ese último tiempo, y, y bueno, yo personalmente lo admiro mucho. Él dice que un poco a mí también, pero yo no le creo. ¿Por qué no, Marchá? Porque yo soy muy desconfiado. Usted está, que, está muy humilde. A mí Marchand, me dijeron que me tengo que poner desconfiado acá en Argentina. Me dijo, una vez me dijeron, estás muy uruguayo. Me no, me dijeron, usted pasó de engreído a falso humilde.、Eh, todo es verdad lo que estás diciendo. <risa> y ahora la mecula, <risa> e Vamos a escuchar una canción nueva del marchante que va a formar parte de su futuro disco, que ya está en el compilado Luz al Instante. Ese homenaje o esas canciones inspiradas en Luis Alberto Espineta que se produjeron entre muchas manos. La gente de Huela el p e z e en su momento,、uh, la gente que la se que organiza la por la tragedia de, la de, de Santa Fe. Bueno, cantidad de gente que ha participado de este compilado y que tiene una canción de Julián Marchante que se llama Por los Ojos. Yo te quiero con los ojos, con los ojos que yo veo. e をつけてください。Si 私のお前の o 前のお前の t 前のお前のお前のお前のお前のお s のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前 s お前の s 前のお前のお前の l 前のお前のお前のお前のお前のお e l お前のお o のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前のお前 o お n よって quiero con los ojos、abiertos de mi desvelo。Y cuando los ojos, te quiero porque te veo, te veo porque te sueño, con luz en algún lugar, a e n o al paso del tiempo, presente en la tierra igual. Yo te quiero con los ojos, e n i t o de mi ilusión, que si me fallan los ojos, te veo en l n 「いつかの孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の a の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の u の孫の孫の孫の孫の孫 a 孫の a の孫の孫の e の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫の孫 c 孫の孫の孫の もう一つのお客さんにお願いします。 「なら」 Sonando aquí con canción nueva que forma parte del compilado de Luz al Istante, n canciones inspiradas en Luis Alberto Espineta y que va a formar parte de tu nuevo disco,、sí. j u l i c o n t a n o s cómo viene esa producción. Viene muy, muy hermosa, viene mucho más fluido que, que el disco anterior. Yo tengo un tema con los discos que yo necesito autoconvencerme, no sé si esto es bueno o malo, necesito autoconvencerme que es mejor que el anterior. Este sería el disco que viene, sería ya el cuarto disco editado, más allá del gran marchante, Julián Marchante, incluso si tomamos en cuenta la banda que teníamos en Montevideo, sería hasta el quinto disco. Y yo necesito autoconvencerme de que lo que estoy haciendo es superior a lo anterior. Y en este caso ya estoy convencido.、Y、estoy convencido al punto que probablemente tengo casi una cosa que nunca me pasa, tengo el nombre del disco que pretendo que se llame, igual lo puedo cancelar los últimos cinco minutos no lo d i g a s No lo digo porque se seca. este Y、eh, tengo hasta. Sería casi que cerrado el orden de los temas. Los temas están, están maqueteados, estamos esperando a una serie de cosas que no tienen que ver con nosotros. Estamos, por suerte, participando en el estudio urbano, el estudio de gobierno de la ciudad, que nos ha, a mí personalmente me ha recibido muy bien en diferentes proyectos: en este de Luz al Instante que nombrabas, en otro proyecto, una vez que, que grabamos una c a n c i o n c i t a con Mariana Michi, una amiga querida, este, para un proyecto de un portal digital de ellos. Ahora estamos participando de una cosa que se llama Proyecto Disco. Este, hemos grabado otra temita que ha quedado muy bien, que va a formar parte también de este disco nuevo. Y、si、todo sale bien, y tenemos suerte capaz que terminamos hasta grabando el disco de tu urbano. Si no, lo grabaremos de nuestro lado, agradecido siempre. Bien, yo quiero decir que las maquetas ya suenan un montón. Que tuve la suerte de conocer el altillo subalterno de Julián bueno, Marchante.、Es. Donde estuvimos escuchando las maquetas, los demos de lo que va a ser este disco, y hay unas canciones poderosísimas y que aparte salen en un momento de la Argentina y de Buenos Aires muy importante. Me parece que es como nunca un disco que se relaciona mucho con lo contemporáneo en términos políticos también. Qué ¿no? bueno, no, está, está bueno lo que decís. Yo no soy muy partidario de ...de la poética demasiado explícita, de los textos demasiado explícitos, menos en lo que tiene que ver con lo político, pero siempre hay un contenido. El rol de qué hace una canción es un poco, sale el cronista, de, no estoy descubriendo nada con esto que estoy diciendo, pero. Es un poco s í el cual de, de hacer una crónica de lo que a uno le toca vivir, si no uno no es un, un buen sensible, porque de fondo yo cada vez estoy más convencido que nuestro trabajo el, el, el, es muy, es, muy, tiene mucho que ver con la comunicación, el hecho de hacer canciones. Y esa comunicación, si no está íntimamente conectada con la sensibilidad, si uno no está conectado con la sensibilidad de uno, uno a fin de cuentas no es un buen Eh, sensible, un buen hacedor de canciones. Bueno, pero que haya un espíritu de época no implica que haya literalidad en lo que se dice, ¿no? Me parece que hay más como una especie de garra del corazón, citando、uh -huh. esa canción de sí, Fernando Cabrera sí, que、sí, t a m b i é n、sí. canta Elion Herrero también.、Uh -huh. Esa garra del corazón que me parece que tiene que ver con una sensación del momento que no implica nombrar a nadie. Sí, ¿no? yo, lo, yo lo siento, a pesar de que cuando uno l a b u r a tanto en algo es como que se. Labura tanto el guiso que termina nadando entre, entre porotos y la verdura, pero bueno, más allá de estar adentro de la olla, que es mi disco nuevo, que es el disco que estamos trabajando con mis amigos, con Tomás, con Braulio y compañía, este, más allá de estar adentro, yo percibo un poco de eso, creo que hay una suerte de paisaje común a, a, a eso que vos estás diciendo, y sí, amigos que. Que respeto bastante y otros que respeto un poco menos también piensan algo similar. Y además tenemos un montevideano que le h a c una canción a la paternal, así que la vamos a disfrutar sí, porque, mucho cuando esté dando vuelta. Sí, sí, porque soy un enamorado de, de la paternal. El otro día hicimos una gran travesía, a e Cierto, s、eh. A San Martín, Martín la... e s Arteria. Pero、eh. es natural, es como una cosa lubricada la, la, la, la, la caminata、no、por la p a t e r a No, no, no, n Pero vivo así me siento muy cómodo. El sábado tenemos un lindo evento. Julián Marchante, Diego Rosberg de cuatro pesos de propina mostrando sus canciones solistas por primera vez en Buenos Aires. Y quien les habla, utilizado como separador poético y terapéutico en Fitzroy, 2487 a las nueve de la noche. Agradezco para hacer público el agradecimiento que tengo por ustedes por invitarme a cumplir esta función en tan bello encuentro de amigos. No hace ¿eh? falta que agradezca, d i g o Realmente vos sabés que nosotros te queremos y te admiramos. Este, esto es lo poco en serio que voy a decir. Y gracias acá a los, a los chicos por la. Bueno, no pongas esa cara tampoco. d e j a m e mentir bien. d e j a m e mentir bien. O sea, te lo hago el intento, por lo menos. n o Por supuesto, todo esto está arreglado aparte para que vengas a hablar bien de mí. Por s u pues, t o A ver, yo te invité al evento. Contigo te invitamos al evento para que、eso. yo los invite a la radio y, claro, y los difunda gratis.、Si、no, no, me, no. Yo sé que los chicos de Sándwich e pasan música nuestra, pero vos no nos estás pasando más, ustedes no nos pasan más. Ah, viene así Yo los como de compraventa. Todo, todos el los días los escucho. o s sea... Es a e verdad, doy fe que entre a la casa del marchante no había nadie y estaba la tribu sonando. Dejan la tribu prendida en la casa. Por las dudas. Marchante, gracias por esta visita gracias, y el sábado gracias, estamos、Diego. ahí en la casa de l á r b o l Gracias a ustedes, muchas gracias el sábado ahí. Vamos a escuchar una canción de Diego Rosberg con los cuatro pesos de propina, pero que es una cosa que uno se imagina que Diego cantaría solo con la guitarra al borde de una laguna. アーグあアネコセプトテイガラトコショウトテオコソイセリスアセコナラアーグレアネコセプトテイガラトコショウトテオコソイセリスアアテンデェアワリア q u e pasó una vez? La historia de aquel hombre, mita rana r y mita p e s que un día en la laguna se dio cuenta que... ただいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいまだいいまだ La Mentira que llaman realidad Y es suya la alegría De saber mirar A través de las burbujas La felicidad Silencioso c u e n t なさい、ごめんなさい、ごめ l な i e n t o な e い、s め que い、o、no、h a な l い、g a r para no pensar Mirando las flores sintió que no hay errores さ l ve mucho más Sabe que hay dos soles a tender, a ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさ La historia de aquel hombre, mi tarrana y mi t a p e z que un día en la laguna se dio cuenta que...